Y como cada lunes te agradezco que me acompañes aquí en esta emisión. Hoy tenemos un programa muy importante, eh, porque estaremos platicando sobre la situación de los de los profesores y las profesoras del Programa Nacional de Inglés, el PRONI. Eh, donde nos comentan, nos platican, pues que viven realmente en la precariedad laboral. Eh, no hay pagos, no hay alguna seguridad social, no hay bonos, están a la deriva completamente sin ningún respaldo. También tendremos las noticias más importantes en temas educativos. Ya hoy comenzamos, ya comienza el ciclo escolar. Bueno, eh, es, eh, regresamos de las vacaciones del fin de año y reinicia el ciclo escolar. Eh, todavía a modalidad a distancia, entonces bueno pues hay, hay mucho que platicar al respecto, te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM o en línea en lavoladora.org, yo soy eric Juárez Pineda, búscame en las redes sociales así como eric Juárez Pineda y recuerda también buscar las redes sociales de la otra educación, bueno como cada lunes comenzamos nuestro programa movidos, comenzamos nuestro programa con una canción, esta canción es de Radiohead y con ello comenzamos la otra educación por el 97.3 de FM Yeah pues ahí está esa canción de Radiohead, bueno que es de mis eh, favoritas te recuerdo que estamos aquí en la voladora radio por el 97.3 fm aquí en la otra educación si te quieres comunicar con nosotros te dejo el teléfono de la cabina es el 597 97 852 52 y whatsapp de la voladora radio es el 55 40 61 54 59 facebook y twitter la voladora radio y la página web la voladora Punto o y miren, como cada lunes también tenemos eh, pues la cápsula Chula la Matemática de Edgar Orozco Donde nos explica de manera sencilla y breve pues el uso y la aplicación de las matemáticas Esto es Chula la Matemática Te saludo con mucho gusto en esta primera edición de Chula la Matemática del 2021 Fíjate que existe una controversia con respecto de saber cuándo finaliza la década Algunos piensan que la década finaliza el 31 de diciembre de 2020 y otros piensan que finaliza el 31 de diciembre del 2019. A ver, vayámonos al principio. Si tenemos un, un punto de partida cero, entonces la década terminaría el 31 de diciembre de 2019. Pero si no empezamos en el cero y empezamos en el 1 entonces terminaríamos el 31 de diciembre de del 2020. Ahora bien, si juzgamos la la última década, tendrían razón los que afirman que termina en, la, eh, en el 31 de diciembre del 2019. Pero si nos vamos al origen de todos los tiempos, es decir, allá cuando se creó la era de Jesucristo, nos damos cuenta que no hubo año cero, no hubo segundo cero, no hubo hora cero, no hubo minuto cero, no hubo día cero, no hubo semana cero. En realidad empezaron en el año 1 Y así empezaron en las décadas consecutivas nos fueron debiendo un año hasta llegar a nuestros días. Por eso, esta década termina el 31 o terminó el 31 de diciembre de 2020 y no de 2019. Interesante, ¿verdad? Y me siga más acerca de las décadas y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí está Edgar Orozco con eh, chula la matemática como cada lunes presenta. Mira, pues ya hoy regresamos a clases después de las vacaciones de fin de año. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública informa que 25.253.306 alumnos y 1.225.341 docentes de más de 230.000 planteles públicos y privados de educación básica continuarán sus actividades de manera virtual a partir de hoy, lunes 11 de enero. Asimismo, se reincorporarán... 5.4 millones de alumnos y casi 400.000 docentes de los más de 21 mil planteles públicos y privados que conforman el nivel medio superior del sistema educativo nacional, en este nivel educativo cada subsistema determina sus propias dinámicas de estudio, pero todos los bachilleratos reiniciarán labores bajo sistemas de educación a distancia en los que los docentes tienen el compromiso de establecer y mantener vínculos estrechos con sus estudiantes haciendo uso de todos los medios a su alcance el secretario de educación básica todavía secretario de educación básica Esteban Moctezuma Barragan, destacó el gran compromiso de los docentes con las niñas, niños y adolescentes y jóvenes para esta segunda etapa del ciclo escolar 2020-2021, lo que ha hecho posible que los aprendiz aprendizajes no se interrumpan. Recordó que las grandes decisiones educativas de la nueva escuela mexicana pues son producto de los acuerdos desde que iniciaron los foros educativos para consultar a todos con los que se han logrado el trabajo en equipo entre autoridades federal, estatales, docentes y agentes educativos, madres y padres de familia, señaló Estean Moctezuma Barragán. También enfatizó que ahora se trabaja en un nuevo reto el el regreso a las aulas seguro y prudente sin titubeos, pero también sin riesgos que brinde certeza en lugar de incertidumbre, pero que también fortalezca el derecho a la educación. Finalmente, Moctezuma Barragán destacó la importancia del aprendizaje colaborativo, extendiendo eh, y extendido más allá del grupo escolar en su conjunto, en donde participan incluso las, los adultos para una formación integral de los estudiantes, niñas, niños, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos y bueno pues como sabemos eh, hace unos días los profesores y las profesoras tuvieron consejo técnico escolar y bueno pues eh, eh, el resultado de ello eh, si sí, van a implantar estrategias para comunicarse con sus alumnos de nuevo cosa que ha sido muy complicado porque pues muchos alumnos no tienen eh, pues las capacidades de Eléctricas o de infraestructura Para continuar con sus estudios Y bueno, pareciera que a la Secretaría de Educación Pública no le importa O que, eh, pues lo está tomando Muy, muy a la ligera Vamos a ver cómo continúa Esta segunda parte de la Educación a distancia Y hay que ver los resultados De los estudiantes Vamos a un corte, vamos a un corte Y regresamos aquí a la otra educación Por el 97.3 de FM Música Sigue con nosotros el debate educativo Regresamos en un momento x h -E La Voladora Radio x h e -A, A de Juárez, Estado de México La Voladora Radio Radio Comunitaria 97.3 FM En Franca y Abierta Rebeldía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 ...que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM, Radio FM, Radio. Radio Comunitaria en la Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social.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 La alianza del PRD-PRIPAN Va por México Y le preocupa mucho al presidente Lo que quieren Es quitarnos El presupuesto Presidente Huiste tú quien arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos. Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo. Esta alianza va por México. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario.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 Volvemos al debate educativo con eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Como les platiqué al principio del programa, pues estaremos platicando sobre eh, pues, los problemas que han tenido los profesores de inglés, del programa nacional de inglés, pues, y para ello tenemos a Rigel Guzmán, que, eh, bueno, ella es profesora de Reynosa, Tamaulipas, a quien agradezco mucho que nos está acompañando aquí en el programa. Rígel, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, ¿qué tal? Muy buenas eh, muy buenos días, buenas tardes a, a todos los radioescuchas, principalmente agradecerte a ti. Muchas gracias por este espacio para que podamos exponer la problemática de poco más de 9000 maestros de inglés en todo el país. A ver, pl pláticame, primero de manera general, ¿qué, ¿cómo surge el programa nacional de inglés? ¿Cómo se está implementando y cuánto tiempo claro. lleva? Claro. Sí, mira, te comento que PRONI, como se conoce ahora, es el Programa Nacional de Inglés, en algunos estados llevamos ya más de 20 años, ¿sí? Morelos y Tamaulipas, por ejemplo, y antes era el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, PINIEP, eh, y se hizo el, el cambio a PRONI, ¿no? Uh -huh. que es lo que estamos solicitando los poco más de 9000 maestros de inglés eh, eh, desde el 2018? ¿Qué Estamos solicitando, amigo, ajustes, eh, cambios a la naturaleza del programa, que en este caso son las reglas de operación. Uh -huh. En las reglas de operación, déjame decirte que no nos reconocen como maestros, sino como asesores externos especializados. Uh -huh. En las reglas de operación no especifica cada cuándo se te debe pagar. En las reglas de, de operación no especifica bajo qué eh, contrato o qué especificaciones te puede contratar el Estado. Haz de cuenta que en las reglas de operación le brindan el poder al Estado para para, para manipular como quiera, de la forma que quiera, a los maestros de inglés, tristemente. Y qué lamentable. Y bueno, eh, eh, últimamente han tenido muchos problemas. Platícame por todo lo que han estado pasando durante estos meses, estas semanas. Sí. Así es. Bueno, mira, primero que nada te comento que eh, al ser PRONI un programa federal, pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, en base a lo que dice el artículo tercero constitucional, todos los niños y niñas tienen derecho a los planes y programas del mismo. Entonces, por ejemplo, eh, estamos ahorita, te pongo un ejemplo, el estado de Querétaro Tiene más de dos años en donde solamente brindan esta clase de inglés obligatoria, porque ya está dentro de la currícula, solamente dos meses y medio, ¿sí? El presupuesto PRONI abarca los 12 meses, abarca todo el ciclo escolar, ¿sí? Pero pues como cada estado decide cómo llevarlo, pues Querétaro, bien lindo, bien amable, ya sabes que casi no hay de esos tipos de gobernadores, pues dice, ¿sabes qué?, Yo bien mono, nomás los voy a contratar a más de 150 maestros de inglés, solamente los voy a contratar. ¿Qué te parece septiembre, octubre y parte de noviembre ya para que no llores, ¿no? Entonces, bueno, esto uh -huh. es en Querétaro, ¿sí? Entonces, de enero a junio, olvídate, ¿eh? ¿Sí? Y sin comentarte que no pagan vacaciones. Uh -huh. El día de, de hoy precisamente estamos en redes sociales eh, participando muy activamente porque en el estado de Morelos eh, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pues dijo, ¿sabes qué? Este año eh, no va a haber PRON. No, ¿Cómo que no va a haber PRON? O sea, para empezar, te lo vuelvo a repetir, uh -huh. PRON es un programa federal, es obligatorio, pertenece a la SEP, uh -huh. pero a la vez los, las mismas reglas de operación le permiten, le dan el poder a los estados. Entonces el señor muy amable dice, ¿sabes qué? No va a haber proni Oye, pero sí va a haber presupuesto. Va a haber presupuesto, uh -huh. o sea, va a haber presupuesto para más de 200 maestros, ¿sí? Que te comento el Morelos que el año pasado, en febrero, varios compañeros demandaron al Estado, ¿sabes qué les hicieron? ¿Qué les le retuvieron, le retuvieron el salario por tres meses Uy. en Morelos, ¿sí? Tres meses le retuvieron el salario en Morelos, ¿sí? Se lo retuvieron y hasta que retiraran la demanda es como podían pagarles uh -huh. a los compañeros estamos completamente desprotegidos no, no tienen ninguna rescato? prestación algún contrato Nada. algo que lo respalde mira te la pongo fácil tabasco en tabasco en mayo a los compañeros les descontaron los días eh, festivos estoy hablando de que pues ya para mayo estábamos en, en la pandemia uh -huh. sí Y pues los descontaron porque las reglas de operación de, del año pasado, y aún todavía en esta se especifica que los to, to, nada más se puede pagar los días laborados. Entonces se descontaron el primero de mayo en pandemia, dime tú. El 15 y eso porque sabes que son festivos, no se trabajan y pues en Tabasco dijeron, pues ¿qué te parece si se los descontamos? Porque así lo dicen las reglas de operación, ¿no? Entonces los compañeros obviamente nos unimos todos y logramos que les pagaran esos días, ¿sí? Entonces, lo que estamos solicitando los maestros de inglés, eh, al decir justicia laboral, es que se cambien las reglas de operación proni uh -huh. que se hagan las adecuaciones pertinentes, ¿sí? Por ejemplo, hay estados como Sinaloa y Sonora que pagan vacaciones y que les dan un bono, ¿sí? por iniciativa del estado, como yo te había comentado en Tamaulipas somos el primer estado basificado y con reconocimiento de antigüedad. Tamaulipas es el segundo estado con mayor cantidad de maestros de inglés Proni, más de 2500 maestros. Bueno, ¿sí? bueno. Sí, es, imagínate, el primer estado es la Ciudad de México, te comento. Uh -huh. En la Ciudad de México son más de 3700 maestros de inglés y te voy a decir una cosa. En la Ciudad de México hay 800 maestros que salieron en las listas de basificación, que estoy hablando abril, mayo del año pasado, pero aún no aparecen en el sistema con clave definitiva. Uy. Esto en la Ciudad de México, esto es el responsabilidad del presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 9 en la Ciudad de México, Julio Peralta Esteban, que por cierto, espero nos esté escuchando, y le cumpla a los maestros de inglés en la Ciudad de México, ¿sí?, Entonces, es una situación muy complicada porque ya lo hemos expuesto, amigo. Esto es lo más lo más fuerte del tema, ¿sí? Ya hemos ido con función pública, ya evidenciamos la corrupción de los estados, ya estuvimos con el que ya va de salida el licenciado Esteban uh -huh. Moquezuma Barragán, eh, ya le hemos expuesto esta situación y aún... Y aún ha sido la respuesta de ante ello. <ríe> Pues se avienta la pelotita Erick, es, es bien triste y bien lamentable porque en el andar de este movimiento al analizar la situación PRONI nos damos cuenta de que toda la columna vertebral del programa que son las reglas de operación se crearon para deslindar de responsabilidades tanto al Estado como la Federación, tristemente. ¿sí? Entonces nosotros llegamos en el 2018 a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación presidida por la Diputada Federal de La Piña. Uh -huh. Y expusimos la situación, entonces ella nos dijo, los estados tienen que pagarles a tiempo, los estados deben de poder basificarlos, los estados deben solicitar este apoyo, bla, bla, bla. Vamos con los estados y nos dicen las reglas de operación, así no lo permiten. Regresamos con la federación, sí, atención pública, la Secretaría de Educación Pública... Regresamos con desarrollo curricular con la licenciada María Teresa Meléndez Yrigoyen, quien es precisamente la titular de eh, desarrollo curricular que es la que crea, cambia, pone, quita en las reglas de operación. Uh -huh. sí Entonces, no logro entender algo elemental. No es posible que el licenciado Esteban Moctezuma Barragán haya tenido el tiempo para estadística ...para análisis de una plataforma digital que van a imponer ya precisamente la próxima semana... ...una plataforma digital de más de 150 millones de pesos para la enseñanza del, del idioma inglés... ...fíjate bien amigo, uh -huh. 150 millones de pesos para una plataforma digital de la enseñanza del idioma inglés... ...pero no pudo darle 15 minutos al análisis de más de 8.000 mil familias PRONI... ...que enfrentan la pandemia sin prestaciones de ley sin servicio médico sin seguridad sí y lo que es peor que es un insulto ni siquiera con su salario eso eso de un verdad amiento ahora con delfina final con el gómez la próxima titular gracias no sé. a, a, a la intervención de, de nuestro amigo periodista éxito tlatempa eh, que le agradecemos muchísimo al llegar a la mañanera nuestra situación sí y están buscando la manera precisamente de poder llegar con la maestra Delfina, porque haz de cuenta que nos dicen, oye, y ya fuiste con, sí, aquí, está, aquí están los oficios, aquí está el número telefónico, aquí están las evidencias, este y ya fueron con atención, sí, aquí están los oficios, aquí están las evidencias, aquí están las llamadas, y, y, y, y también este ya fueron con el senador, sí, aquí están las evidencias, aquí están los oficios, así, ah, me puedes decir todas las autoridades salidas y por haber, todas sin excepción, ¿Sí? incluso el mismo eh, senador, bueno, ya con licencia, el senador Rubén Rocha Moya, que ahora anda de, de candidato ¿sí? al gobierno del estado, pero nunca nos atendió. Y desde el 2019, ¿sí? estuvimos entregando oficios. El señor Mario Delgado, sí, otro también, desde el 2019, sí nos presentamos, le entregamos oficio documentación, hasta la fecha, sin respuesta. Eso es a lo que voy a es a lo que voy. Nosotros tocamos todas las puertas habidas y por haber bajo riesgo de perder nuestro empleo, lo cual en muchos estados así ha pasado. Nosotros estamos eh, más que conscientes que esta situación se deriva precisamente del pésimo manejo de administraciones pasadas. Pero por favor, es un insulto de verdad que un secretario de educación, ¿sí?, Diga, ¿sabes qué? Eh, lo que pasa es que eso es responsabilidad del Estado, pero sí puedes sacarte de la manga 150 millones de pesos para una plataforma digital cuando no puedes velar por el servicio médico de 8 mil maestros de inglés. ¿Y qué sigue después de todo esto? ¿Cuáles cuál son los siguientes pasos o las siguientes puertas que les toca tocar? Este, ¿Sí? ¿a, ¿A dónde van después de, de que ya pasaron toda esta situación? Bien, te comento que ahorita, sí, ahorita eh, tenemos cinco estados, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Querétaro y Durango, que no han brindado, sí, para nada alguna fecha específica de reingreso a los maestros de inglés. Uh -huh. En Veracruz, en Veracruz, que no sé por qué hacer mucho eso, y luego Veracruz con, con un gobernador del partido que está en el poder, se supone, ¿no? Pues haz de cuenta que firmaron nómina de enero, febrero y marzo. Pero no les han pagado nada. No les ha llegado presupuesto, o sea, no hay... que, que o sea, que cómo? Y, ¿Y cómo es posible, no? Entonces, realmente todo todo esto que está pasando eh, se está desembocando en una revolución magisterial porque no es solamente prome. Mhm. Uh -huh no es solamente proni maestros de tiempo completo normalistas aquellos que están pendientes de su de su base ¿sí? que es un compromiso de licenciado Andrés Manuel López Obrador y ver que este señor Moctezuma simple y sencillamente no ha dado realmente la cara y mucho menos la solución ¿sí? no no esto lo que va a pasar es simple y sencillamente que va a ser una manifestación masiva uh -huh. ¿sí? ¿Qué esperamos? La maestra Delfina eh, siempre y sencillamente escuche nuestras propuestas. Como te lo comenté antes, amigo, los maestros de inglés no estamos poniendo la manita. Y dame, dame, no. Te estamos poniendo las propuestas. Y si te fijas, en ningún momento estamos pidiendo basificación porque sabemos muy bien lo que está pasando en nuestro país. Y primero es el sector salud. Y no estamos pidiendo aumento salarial ni más presupuesto, a pesar de que recortaron presupuesto claro. PRONI. ¿sí? Te estoy pidiendo solamente que especifiques que el gobierno del estado me pague cada 15 días. Que el gobierno del estado brinde servicio médico. sí Y la creación de un contrato único a nivel nacional. Porque hay estados que contratan bajo el concepto de, de servidores, así nada más. O, o, o sea, sin ninguna responsabilidad. No podemos jugar, no puedes decir tu secretario de educación, Esteban Moquezuma, que las cosas están muy bien cuando hay miles de familias, miles de familias que les deben sus salarios. A Luis Potosí, Joel Ramírez, el secretario de educación, lo evidenciaron, amigo. Sí, uh -huh. que tenía más de 100 nombres falsos en la nómina de maestros de inglés. vaya ¿Sabes qué sucedió? Dos cosas. Una cuatro meses con salario retenido los compañeros de inglés y en diciembre le entregaron un hermoso reconocimiento la comisión de derechos humanos del estado de San Luis por su gran trayectoria o sea es un verdadero insulto y no me puede decir la Secretaría de Educación Pública que no son parte de esto no hay ningún problema si lo que quiere el gobierno federal es que evidenciemos la corrupción en los estados. Lo hemos hecho desde el 2018, pero no podemos arriesgar a nuestra familia, humanismo y solidaridad. Es lo único que estamos solicitando. No dinero, no basificación. Estamos pidiendo solamente que el presupuesto ya aprobado llegue directo al maestro de inglés. Por favor, de nada sirve Función Pública, no me ha atendido, tuve llamadas, fíjate, llamadas y videollamadas. Tengo aquí los nombres de las personas que me atendieron en Función Pública, eh, tanto fue como el licenciado Jesús Ramírez, quien es coordinador general eh, de comunicación social, también el en, en, en vocero del gobierno eh, este, de la República, también, sí y, ha, y muy amablemente ha recibido toda la información, tienen evidencia de que hemos tocado todas las puertas. Sí, solamente estamos esperando justicia laboral, de poco a poco, no estamos pidiendo más, es todo lo que queremos, amigo. Vaya, pues qué complicada situación, de verdad, uh -huh. ojalá eh, pues pronto se arregle, ahora con la llegada de Delfina Gómez a la Secretaría de Educación Pública. Rijel, uh -huh. yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí, por supuesto que los micrófonos de la otra educación siempre están abiertos para eh, este tipo de expresiones, y bueno, pues ojalá más adelante eh, nos acompañes también para ver cómo van avanzando. Por supuesto que sí, al contrario de todos ustedes, al equipo de trabajo, eric muchísimas gracias. Y seguimos avanzando y seguimos luchando hasta llegar a donde tengamos que llegar. Somos Teachers Prony. Pues ojalá, así sea, y que todo se muy bien. Muchas gracias, amigo, éxito. Pues ahí tienen a Rigel Guzmán, profesora del Programa Nacional de Inglés de Tamaulipas y pues vaya que es todo un tema ¿eh? y hay que tenerlo muy pendiente y hay que seguirlo porque los maestros y las maestras eh, siguen en pie de lucha por todo esto como bien comentaba ella pues son muchas las precariedades que pues están sufriendo estos profesores miren estos programas de inglés eh, pues tienen una relevancia muy importante porque justamente uno de los objetivos de, de los planes y programas de estudio, pues es que se incorporen a, a este tipo de idioma, no a, un, a una segunda lengua, pues para que se abran las posibilidades de, de estudio, de oportunidades de trabajo, etcétera, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, eh, que se tengan a los maestros en esta precariedad, que no tengan ninguna... Eh, pues seguridad laboral, no ninguna estabilidad que, que tanto se ha pedido y que tanto se ha luchado Miren, ustedes recordarán que con la reforma educativa anterior, con la reforma educativa de Peña Nieto Pues las maestras y los maestros decían que con estos procesos de evaluación y toda la política educativa Que surgió en esos años, pues se estaba poniendo pues en riesgo la estabilidad laboral Y cuando entró el nuevo gobierno, el de López Obrador, pues se prometió que los maestros pues ya no iban a estar sufriendo por ello, ¿no? Y que iban a tener una seguridad en sus derechos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí lo vemos vulnerado eh, con los maestros PRONI, más de 9000 maestros, más o menos 9000 maestros los que se encuentran en esta situación. Y bueno, pues sí, que se encuentran también al contentillo de cada gobierno estatal. Ellos y, por ejemplo, también los maestros PRONI de prepa en línea sep que por ejemplo están contratados, subcontratados, ¿no?, eh, vía outsourcing eh, y que no tienen ninguna prestación o alguna seguridad laboral, pues es muy lamentable, ¿no?, cuando además también hay un discurso que han venido manejando desde el principio del sexenio de la revalorización del magisterio. Entonces, eh, por un lado hablan de revalorización del magisterio, de mejores condiciones para los trabajadores de la educación, etc., etcétera, etcétera, etcétera, y por otro lado, ¿no? Ya en la práctica, ya a ras de aula, a ras en, en, en la primera línea de enfrentamiento educativo, pues tenemos este tipo de casos como los maestros de Proni y, eh, y bueno, como ya les comenté, los los maestros de Prepa en Línea SEP, etcétera. Entonces, a un llamado a bueno, ya ya no a Esteban Moctezuma Barragán, pero sí a Delfina Gómez, la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública y a toda la estructura de la SEP y al gobierno federal en general, pues para que atiendan y atiendan, perdón, atiendan correctamente esta situación, pues que tanto ha vulnerado los derechos de los trabajadores. Y bueno, antes de irnos al corte, eh, te recuerdo que eh, pues hay un programa que que implementa el gobierno de México, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud en conjunto con el Sistema Nacional DIF Eh, que es de apoyo de servicios funerarios a personas y población en situación de vulnerabilidad. Eh, pues el gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. ¿Qué cubre? Bueno, pues rescate del cuerpo de la persona fallecida, eh, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado de la, a la agencia funeraria o domicilio, velación de en domicilio capilla y la inhumación o cremación. ¿Cómo puedes acceder a este programa? Bueno, pues solamente llamando al 55 30 03 22 00 extensiones 37 00 y 37 02, donde eh, pues ya te pedirían los requisitos eh, y pues toda la información necesaria. Eh, para, para que hagas uso de este programa, miren desafortunadamente la crisis de COVID pues ha dejado muchas secuelas eh, de salud y también económicas, entonces eh, pues ese tipo de programas eh, ayudan a la población que necesite eh, cubrir servicios funerarios, entonces ya tienen aquí la información, te recuerdo el teléfono el 55 30 03 22 extensiones 37 00 y 37 02 vamos a un corte y regresamos aquí a la otra educación, te recuerdo que estamos por el 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org sigue con nosotros el debate educativo, regresamos en un momento La Voladora Radio, La Voladora 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 45 minutos.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 Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular. Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola. Reunirnos, pero detrás de una pantalla. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. INE el INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las precampañas de las precandidatas y los precandidatos en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informará sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx. Este 6 de junio, tu voto sale y vale. INE. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01 800 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJdomex, disponible de manera gratuita.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 cinco minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco Manuel te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel... Pues ahí está una de las canciones más icónicas del gran chileno Víctor O'Hara Esta canción que se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción eh, pues una composición romántica y pues también a la vez como muchas de las canciones de Víctor jara pues un himno político y de resistencia que habla pues de las precarias condiciones laborales de los obreros de, y no nada más de ese tiempo, eh, todavía actuales Y bueno, pues el descanso de 5 minutos que tiene la pareja de la historia El eh, cual aprovecha para verse Los nombres de los personajes, eh, Amanda y Manuel eh, Pues los tomó de sus padres, Amanda Martínez y Manuel Jara Y esto, bueno, Víctor lo explicó en su último concierto Que dio en el canal de televisión peruano panamérica televisión el 17 de junio julio perdón de 1973 tiempo después el 16 de septiembre de 1973 eh, la dictadura de pinochet la dictadura en chile eh, pues lo asesinó fue un asesinato pues muy simbólico porque le cortaron las manos a víctor jara Y bueno, eso debido también a su militancia del Partido Comunista de Chile. Fue torturado y y al final asesinado de la peor forma que puede ser asesinado un músico como, como él, como Víctor Jara. Y bueno, hoy lo recordamos aquí en La Otra Educación. Y bueno, regresando al tema educativo, al tema que nos compete. Pues les platico que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México pues forma a sus profesores mediante método tecnopedagógico para aplicar las Tecnologías de la Información y Comunicación en sus clases. En el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM se cuenta con 8 aulas del futuro en las cuales se hace uso de las nuevas tecnologías pues para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un novedoso método que es posible implementarlo incluso en diversos campos de conocimiento y sus diferentes grados. En ellas, en estas aulas, se utiliza un método original para impartir clases de forma horizontal y ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el profesor no está frente a grupo, sino entre ellos compartiendo un mismo sitio, eh, son los llamados espacios colaborativos o salones organizados de forma homogénea, donde educador y alumnos participan por igual, sentados por ejemplo en círculo, los maestros en estos espacios ofrecen ejemplos de en pizarrones electrónicos y los estudiantes una vez de en vez de cuadernos o usan tablets y computadoras pues así para compartir ejercicios de clase en muros colaborativos comunes que son espacios en la pared pues que todos ven en donde eh, pues intercambian ideas y y aprenden a trabajar en equipo hasta ahora, Las entidades académicas que cuentan con aulas de futuro son el plantel 7, Ezequiela Chávez, de la Escuela Nacional Preparatoria, por cierto, de la que eh, bueno yo fui egresado el Colegio de Ciencias y Humanidades, SH Vallejo, y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Además, en las facultades de Filosofía y Letras, eh, también en la Facultad de Psicología, Artes y Diseño, así como en los institutos de geología, geofísica, eh, entre entre los que se encuentran con estas aulas. Esto lo detalló Gustavo de la Cruz Martínez, quien es integrante del Grupo Académico de Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación de este instituto, del Instituto de Ciencias Aplicadas Geológicas y tecnología. Señala que bueno es un proyecto que busca explorar tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos y por eso pues han avanzado en una propuesta de un modelo tecnopedagógico específico que ayuda a proponer la integración de elementos tecnológicos asociados a una metodología específica con la que los profesores pueden desarrollar el aprendizaje colaborativo. Pues realmente es un espacio interdisciplinario que da posibilidad de explorar y de, y bueno, pues los profesores se preguntan y trabajan con la tecnología que usan en el aula, señalan eh, también eh, este profesor de la Cruz, pues que hemos o ellos han tratado de cambiar esa pregunta por otra que cuestione que nuevas tecnologías de aprendizaje pueden utilizar en las aulas y qué estrategias van a implementar, pues muy importante esta información y estas aulas que vienen desde la Universidad Nacional Autónoma de México bueno, la siguiente información viene desde la Universidad Autónoma Metropolitana porque fíjense que ya iniciaron las negociaciones para la revisión salarial 2021, recuerden lo que pasó la última vez pues la universidad se fue a huelga por varios meses y eso afectó mucho eh, pues la vida universitaria, los representantes y las representaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UNAM, de la UAM, perdón del SITUAM, iniciaron las negociaciones para la revisión salarial salarial 2021 en la primera reunión plenaria realizada el lunes 4 de enero vía remota que incluyó y que concluyó después de un largo debate en la madrugada la organización gremial declinó firmar las reglas de negociación que regirán las conversaciones para atender la demanda del sindicato ante el desacuerdo en el punto 3 que aborda el pliego petitorio el punto 13 relacionado con la fecha de entrega de la propuesta salarial y por último en el formato de las firmas del documento de las referidas reglas En el encuentro la institución planteó que las pláticas se lleven a cabo con respeto En la búsqueda de la solución a la petición salarial que beneficie a los trabajadores de la Universidad. Derivado de la pandemia del, del coronavirus y en cumplimiento de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral emitidos por la Secretaría de Salud, las reuniones se llevaron a cabo en la modalidad remota o virtual. Si durante este proceso se dictaran medidas diferentes o se modificara la situación del semáforo epidemiológico, pues serán atendidas las indicaciones de, la, de las instancias oficiales competentes. En la UAM señala un comunicado emitido por esta institución Eh, pues realiza las gestiones ante las autoridades correspondientes para obtener recursos que les permitan presentar una propuesta de incremento salarial antes de que concluya el presente mes. Y bueno, también dicen que reafirman su compromiso para atender las demandas del CITUAM eh, con su espíritu de diálogo que reanude tanto en beneficios para una comunidad universitaria como en el desempeño de las actividades académicas. Y bueno, pues la, la fecha de la próxima reunión será justamente hoy, 11 de enero, a las 16 horas, o en, en todo caso de que no se pueda realizar, pues también el martes, eh, mañana martes 12 al mediodía, entonces hay que estar pendiente de lo que está sucediendo en la UAM, porque les repito, pues la última vez que eh, no llegaron a acuerdos, pues se fueron a huelga afectando pues toda la vida universitaria de la Universidad Autónoma metropolitana de la casa abierta del tiempo y bueno se nos ha acabado el programa de la otra educación pero quiero agradecerles que nos hayan acompañado durante esta emisión y que nos acompañen como cada lunes aquí a través de 97.3 fm eh, muchas gracias a yolo a rocío que nos acompañan en los controles aquí en la cabina quiero mandar un saludo a todas y todos los profesores que han reiniciado clases ojalá pues que esta educación a distancia a esta de aprende en casa 1 eh, 2 y 3 pues eh, sea fructífero lo más que se pueda para los maestros y para los alumnos y que no decaigan, conozco muchas maestras, maestros, directoras, directores que hacen su trabajo de manera titánica y bueno desde acá les mando un abrazo enorme por supuesto también a la directora del jardín de niños Juan Ruiz de Darkón en el Estado de México y a todos los maestros y maestras de todas las escuelas públicas y privadas de nuestro sistema educativo que tengan un excelente lunes, mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales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 ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Clamanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14.